a Mario Fernández, el Secretario General de APEL. Eh, Mario, buen día. Mario, eh, Mauro de Radio Kermest te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenos días, Mauro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te, te corrijo, soy el, el Secretario Gremial, el General de eh, ¡Ah, Aldo. Gremial! Perdón, perdón, perdón. Uh -huh. Me equivoqué yo, me equivoqué yo. Gremial. Sí, eh, sí, eh. sí. Tenés razón. El Secretario Gremial de APEL. Estás? Bien, todo bien, Mario. Bueno, te convocamos para hablar un ratito de, los, de algunos eh, acuerdos paritarios sectoriales que en algunos sectores de, del Estado provincial se están llevando adelante y tiene que ver con el cupo trans y de discapacidad ahí en la legislatura provincial. A ver, contanos un poco lo que ha pasado. Sí, nosotros eh, en realidad este, estuvimos cerrando preacuerdos que había tenido el Secretario General con la Presidenta de la Legislatura Y entre los temas que teníamos a tratar estaba eh, ocupar el cargo que había quedado bastante en la, en la cámara de una compañera que, bueno, no se adaptó al. Una compañera trans que no se adaptó a la modalidad de trabajo y que dejó. No se le renovó el contrato. Y para que no se perdiera el cupo, nosotros solicitamos que se le diera. Que se le diera curso a un a una presentación que había ya, un currículum que había de otra, de otra chica trans, como para no perder el espacio, ¿no? Bien. no Se perdiera el cupo. Y con respecto después el, a, al cupo de discapacidad, pero también fue más que nada este, consultar si este año iba a entrar algún compañero, porque este, es por ley, eh, se tiene que cumplir un mínimo, un mínimo de vacancia para los compañeros discapacitados. Claro. ¿Y eso qué, qué respuesta obtuvieron? No, sí, sí. Este, hubo, hubo acuerdo de que se va, se va a cumplir en la inmediatez este, con, eh, con el acuerdo. Bien. Ya estaba hablado con la, con la presidenta y, se, y, y se, se vieron los términos y condiciones nada más de, lo, de los puntos en que se, cómo se iba a llevar adelante y, y hubo acuerdo con eso. Bien. Eh, y, y estas personas que están ingresando tanto del cupo trans como de discapacidad en el caso que, que ingresen o en el momento que, que lo hagan, eh, ¿qué trabajo hacen ahí en la legislatura? Mirá, este, el, el tema es así, se, se propone desde la Secretaría de Discapacidad, se mandan currículum a creo que los distintos estamentos del Estado para que se cumplimente con la ley, Y en base a las necesidades que, se, que, que haya en cada lugar, se ve, este, en base a los currículum que se presentan, este, ¿quién, quién mejor se adapta a la necesidad de ese momento específico, ¿no?, del área. Bien. Este, así sería, es la modalidad que se viene implementando acá en la Cámara. Está bien, pero el, el tipo de trabajo que es administrativo, es de, de alguna secretaría... Eh, es de mantenimiento que eh, a qué lugar van mira es, es es según este, la, la discapacidad que tenga el compañero nosotros sea, tenemos compañeros yo yo por ejemplo fui durante muchos años antes de ser el secretario gremial eh, el jefe del departamento de electromecánica tengo un compañero que este, tenía una disminución auditiva por suerte después este, por medio de siempre se le pudo hacer un implante y ahora este, eh, puede oír bien Pero durante muchos años Él usaba un audífono Y tenía una capacidad eh, auditiva disminuida Pero que no implicaba de Que le impidiera trabajar con nosotros En la electromecánica eh, Después tenemos compañeros En las áreas administrativas también este, eh, Un compañero fotocopiado Que tiene por ahí una disminución motriz pero hay diferentes tipos de discapacidades y se, se adapta también el trabajo a la, a la función que pueda cumplir cada compañero bien eh, Mario y esto del cupo tanto trans como de discapacidad se cumple o hay que andar este atrás de los eh, en este caso de la presidenta de no, la cámara para que se cumpla eh... No, no, no. En la en la cámara se ha cumplido siempre. El grupo trans es, es mucho más más nuevo, ¿no? El de discapacidad está hace varios hace años. Hace mucho. Siempre se cumplió normalmente. Bien. Este nosotros lo lo que más nos preocupaba era que no se perdiera el, el cargo del compañero de la compañera trans este, y sí no hubo no hubo problema. Bien. Eh, Mario, ¿en qué quedó eh, si es que avanzó o no? El, la propuesta que han hecho desde, desde APEL para tener un convenio colectivo de trabajo distinto al de la 6.43. Bueno, ese fue otro de los puntos que estuvimos tratando sectorial. También había un preacuerdo con la Presidenta de, de seguir avanzando. Nosotros presentamos, está en tratamiento parlamentario el, el proyecto. Eh, inicialmente nosotros venimos trabajando hace varios años ya con eso. Inicialmente este, en otra sectorial se habían eh, puesto eh, paritarios desde la patronal. Este, hicimos un, un trabajo de sacar lo mejor de la 643 y de otros convenios colectivos como para armar un estatuto. Eh, ya está terminado, se presentó para el tratamiento parlamentario. Y ahora lo que solicitamos fue de que de, en las comisiones, cuando se trate, nosotros podamos ser parte para poder este, explicarlo, más que nada. Este, explicar la experiencia que están teniendo las otras provincias, cómo ha impactado en la, en la vida democrática de otras provincias, ¿no? El hecho de que el poder esté totalmente independiente como debe ser, ¿no? Como, como dice la Constitución. Bien. O sea, ustedes dejar de pertenecer a la 643 y tener un convenio que dependan únicamente del Poder Legislativo. Exactamente. Eh, el hecho, eh, en realidad, tiene que ver también con... Eh, nosotros lo que agregamos es más que nada por la profesionalización de los compañeros, este, pero sobre todo porque las particularidades que tiene el Poder Legislativo no lo tienen los municipios o los otros estamentos del Estado. Claro. Eh, nosotros tenemos por ejemplo como para, como para que tengas un ejemplo eh, personal eh, de planta permanente y personal de planta política este, cada uno tiene particularidades, hay este, empleados con este, funcionalidad horaria y otros empleados con disponibilidad este, eh, horaria si se quiere este, a partir del, del trabajo político que hacen dependiendo de los diputados ¿no? ajá Bien. Eh, y, y los cambios sustanciales en el caso de que esto se, se llegue a un acuerdo y haya una, este, un acuerdo en, en, la, en, en, en el recinto de la Cámara de Diputados, es un proyecto que, que tienen que discutir en algún momento, eh, ¿cuál sería el cambio sustancial de pasar a ser empleados directamente de la legislatura y dejar de ser 643? Por ejemplo, dar este, mayores herramientas a la administración ...para la toma de, de un montón de decisiones... ...que tienen que ver justamente con esas particularidades... ...que te decía... Este, ...que la C43 lo toma como generalidades... ¿no? ...para toda la administración... Claro. Este, ...por otro lado... Eh, ...nosotros lo, lo, lo que intentamos... es este, una, ...una mayor profesionalización... ...como para que los empleados sean... ...empleados de carrera... ...y el vecino que sea elegido diputado... ...de cualquier pueblo que venga... Este, no necesariamente tenga que ser un profesional, sino que venga y cuente con el personal y las herramientas necesarias como para poder llevar sus ideas adelante y tener este, un, un proyecto de ley que sea un bien para toda la comunidad. Pero a su vez también el personal de, de planta política que generalmente cumple funciones durante el mandato de un diputado este, y después regresa a su pueblo, por ejemplo, este, un diputado se trae su asesor. Este, eh, su secretario... Sí, su, su planta. Su, su, su, sus colaboradores, ¿sí? Claro. Este, cuando vuelvan a su pueblo, toda esa experiencia que recaban este, capacitándose dentro de la legislatura la pueden volcar en los pueblos, en los consejos deliberantes, ¿entendés? Entonces claro. la idea es también empezar a profesionalizar y, este, y que, que toda la, la provincia tenga un, un mayor este, eh, estamento legislativo que sea... Mejor para todo el mundo, ¿no? Claro. Para evolución más rápida. De la... Claro. O sea, trasladar es el conocimiento de... que tienen a otras personas para que lo vayan trasladando a otros lugares donde trabajan. Exactamente. Bien. Esa y... es parte de la idea. También. ¿Y, hay, y hay, este, hay acercamientos, hay diálogos con la presidenta de la Cámara de Diputados para llegar a un acuerdo sobre esto? Con la presidenta de la Cámara siempre tuvimos el, el mejor diálogo. Este, uh -huh. A ella le, le ha interesado le ha parecido interesante. De todas formas, eso lo ha volcado más que nada este, para que lo trabajen lo, los diputados. En las comisiones, eh, claro. Es una decisión de Cámara, claro, es una decisión de Cámara. Y, y ella, desde su pertenencia política, más que nada no... Nos pidió que lo habláramos con los diputados de las ramas gremiales, ¿no? Claro. ¿Y, y desde eh, la oposición van a tener algún, este, alguna piedra ahí en el camino o creen o creen que les van a no, dar bolilla? Eh, con los bloques de la oposición hemos tenido el mejor diálogo. Este, están este, de acuerdo. Este, nosotros, una vez que terminamos el proyecto, lo presentamos para que lo analicen este, y puedan hacer este aporte también, también. Eh, de todas formas nosotros antes de presentarlo este, lo, lo llevamos a, a de profesionales del derecho administrativo como para que lo vieran y no, nos asesoraran si teníamos algún tipo de, de falencia o error. Y después lo presentamos en los distintos bloques, le hicimos llegar una copia a los distintos bloques para que hicieran aportes, que pudieran estudiar, este, eh, escuchar sus opiniones antes de, de, que, de que se traten cámaras bien Y de la, de la oposición tenemos el mejor retrato, ahora estamos esperando que el bloque justicialista este, nos dé una respuesta para ya presentarlo en la comisión y ver si podemos ser parte también de la comisión. Bien, ¿puede salir este, antes de, de mitad de año o ya puede llegar a salir después de, de las vacaciones de invierno este, este, este proyecto? Nosotros estábamos tratando de que saliera antes de, de las vacaciones de invierno, pero bien. estamos en, en esa... En esa espera. Hemos presentado a al, los al distintos bloques ahora una nota para que sea el, el tratamiento sea lo más rápido posible. Bien, perfecto. Bueno, Mario, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y vamos a seguir el tema porque nos interesa. Bueno, este, siempre a disposición de ustedes cuando lo necesiten y un saludo para todos. Mario Fernández es secretario gremial, secretario gremial de APEL, y están peleando por este, tener un convenio colectivo de trabajo propio, los trabajadores y trabajadoras de la legislatura provincial, tienen apoyo de la presidenta de la legislatura, tienen buen diálogo con la oposición, y pretenden que salga antes de las vacaciones de invierno. Veremos si eso puede llegar a darse. Las 9 y 16 minutos...